del mediodía, dos minutos, esta armonía que estamos escuchando, armonía de voces, pertenece a las Java Queens, un trío que la está rompiendo desde hace tiempo y que se va a presentar el próximo fin de semana. Sumamos a Pablo Aymar para esta última intervención de la semana. ¿Cómo les va? Muy, Muy bien. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Le gustan sí, las Java sí. Queens? Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho esta cosa, ¿eh? Está bueno eso. Casi como una especie de cordulina. Estas es dualipa está dominado. Se hacen en su propio spot. Tal oh, bueno. cual. En este caso estamos hablando de que van a tocar el domingo. Posterior a Tuel Rock, a partir de las 20 horas empateando el tablero, se va a estar presentando nuevamente Java Queens. Y tenemos, para que nos comente un poco más, a Andrea, una de sus integrantes. Hola, Andrea. Eh, Pablo, Lautaro y Valentina te saludan. Hola, hola. ¿Cómo les va? Bien. Bien, acá andamos. Bueno. Y bueno. sí, vamos a estar cantando ahí, en, en pateando el tablero, uh -huh. eh, este domingo a las 20 horas. Bien. ¿Y qué propuesta han trabajado para, para este domingo? Bueno, eh, lo que nosotras hacemos eh, en realidad es swing, swing clásico de las décadas del 20 y del 30. Lo que pusieron ahí eh, de cortina, digamos, es... Eh, Sí, son como unas especies de jingles que hacemos a veces cuando nos vamos a presentar. Bien. Eh, pero bueno, no es como muy representativo de lo que hacemos en realidad en, en, los, en los recitales en los que, bueno, somos más serias y no hacemos esas cosas que están improvisadas. Uh -huh. Pero sí, el, el repertorio sería swing clásico a tres voces, por supuesto, ¿no? La cuestión de la armonía eh, se mantiene y es como nuestra característica eh, y, y bueno... Básicamente eso. Es ¿Y, ¿Y de dónde viene de dónde viene ese swing clásico? Eh, casi todo el, el repertorio que nosotras hacemos son arreglos que hicieron las Boswell Sisters, que eran tres hermanas de Estados Unidos que en, en la década del 20 y del 30 eh, arreglaban estos temas así a tres voces, que son, bueno, el género del swing y algún eh, algún que otro blues también. Y bueno, y nosotras también hemos agregado eh, algunos estándares de jazz eh también siempre a tres voces eh, pero bueno casi casi todos los arreglos vo vocales provienen de ahí y ellas bueno estaban acompañadas de orquesta no con muchísimos instrumentos nosotras solo eh nos acompañamos con una guitarra y es como una versión un poco más despojada si se quiere eh, minimalista, claro <risas> minimalista, sí, sí, sí. planele pero bueno igual eh tratamos sí de, de, de respetar digamos la cuestión de de las armonías vocales y hacer todo a tres voces, que es como nuestra marca, digamos, característica. ¿Andrea, es la primera vez que se van a presentar después de, bueno, todos estos meses eh, de la pandemia? No, la primera vez nos presentamos hace unas semanas en uh -huh. el showcase. Ajá, ¿y cómo le fue? Eh, bien, bien, la verdad que, que bien, estábamos eh, muy, muy emocionadas porque teníamos muchísimas ganas de, de poder cantar, hacía mucho que no nos presentábamos en vivo, habíamos estado bastante paradas, igual siempre tratamos de, de ensayar, los ensayos nunca se nunca se abandonan porque además, bueno, nos hacen bien, digamos, no a nosotras en, en la parte humana, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, y nos fue bastante bien y este día encima diluvió todo, pero bueno, por suerte, por suerte se, se despejó después y, y la gente fue y estuvo bueno. ¿Tiene que ver con lo coral lo que ustedes hacen? Eh, sí, se po sí, se podría decir o que... O sea, son, que... Eh, ¿estudiaron coro, participaron de algún coro eh, o ya, simplemente estudiaron canto? Sí, eh, ambas ambas cosas, eh, cada una de nosotras tiene como una historia medio particular y medio diferente, pero sí, coincidimos bastante en que cada una en su historia particular ha participado de coros, eh, bueno, la guada... Eh, participó y participa de, de, de un coro desde hace muchos años. Yo cuando, eh, cuando estaba estudiando en La Plata también eh, canté en un coro mucho tiempo y Lucía, bueno, también ha cantado muchísimo más por él como solista, pero también ha participado con otros artistas eh, haciendo arreglos vocales. Así que como que cada una desde su historia particular, eh, bueno, teníamos una impronta así bastante, de, sí, de, de, del coro de lo vocal. Ajá. Es muy muy interesante, la verdad que es muy lindo y no recuerdo otro grupo pampeano, digamos que se dedique a hacer algo así. No eh, sé no, si, la, si, si no, no Pampeano, no, la verdad que es una eh, este tipo de formación, eh, por supuesto que existe desde antes, desde hace mucho, en Buenos Aires, por ejemplo, hay, hay yo conozco varias así formaciones uh -huh. similares eh, a, a lo que hacemos nosotras no eh, más que nada en la cuestión de repertorio y eso y en lo vocal pero acá en la PAMPA al menos yo no, no no conozco digamos otro otra agrupación uh -huh. que haga este repertorio no tan específico claro sí sí sí sí sí Bueno, Andrea, entonces convocamos para el domingo a las 20 horas. Es, eh, digamos, con la entrada eh, al sombrero, por no decir a la gorra, eh, empateando el tablero. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, eh, ¿hay que hacer reservas? Sí, eh, lo ideal es hacer eh, reservas. Uh -huh. Ahí, bueno, no sé si yo lo no tengo acá justo en el player, pero bueno, eh, sí, hacer reservas porque el, el, hay pocos lugares, creo uh -huh. que son 40 lugares, eh, y bueno, parece que se, se van así medio rápido, eh, así que lo ideal sí es, es reservar. Bien. Eh, paso el número entonces, 629274. Y si no, los encuentran en las redes sociales como Pateando el Tablero. Perfecto. Bueno, Andrea, les deseamos muchísimo éxito a bueno a Guadalupe, a Lucía, a vos también, a todo este trío hermoso que han conformado, que se vengan muchas presentaciones más. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias Nos a vos esperamos. por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.